La de Una de las once capillas, que las religiosas clarisas tenían en el interior de su convento, llevó por título el epígrafe de esta leyenda. Preguntando el origen de tal título, me refirieron que la pintura de la Virgen de los Dolores, existió por mucho tiempo en un paraje público y que entre las religiosas corría como verídica la tradición siguiente. En tiempos atrás, existió un hombre que todos los días al pasar a su trabajo por el lugar donde estaba la pintura, rezábale alguna jaculatoria, cuya costumbre piadosa, conservó toda su vida, involucrándola además, en todos sus aprietos. Cierta noche, Al volver a casa, tuvo un altercado con otro individuo, del cual fueron a las manos y sacando su antagonista un puñal, le acertó tal golpe en la garganta que casi lo degolló, cayendo exánime en el empedrado. Pero aquel, en medio del peligro, no olvidó llamar en su auxilio a su protectora, la cual no se hizo esperar como nunca lo hace con sus fieles devotos. Después de haberse desangrado bastante, volvió en sí. siempre invocando en su interior a su excelsa protectora. Mas cuando no sería su sorpresa, al tocarse la herida y sentirla, enteramente cerrada y sin sentir dolor alguno, teniendo fresca la cicatriz, sin duda, para patentizar aquel prodigio. Corrió a su casa y dio cuenta a su mujer de todo ello, quien no le dio entero crédito hasta la mañana siguiente, que muy temprano fueron a darle las gracias a la Santísima Señora. Pues no bien hubiéronse postrado cuando notaron que la imagen tenía en la garganta la cicatriz en el mismo lugar que él, lo cual llenó de admiración y gratitud no solo a los agradecidos, sino a todos sus devotos. En memoria de este prodigio, se le hizo la capilla, creciendo su culto con gran fuerza. Al ser esclaustradas las monjas de sus conventos, la reverenda madre abadesa llevóse consigo la imagen de la degolladita. Cierta ocasión, fui exprofeso a la casa del señor canónigo don Pedro Vera, a ver a la citada imagen, y ahí la vi... A mi saber, un tanto borrada, pero efectivamente, tiene la señal que refiere la leyenda. Después de la muerte de la última religiosa, no se ha sabido el paradero de la imagen milagrosa.